En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa a argentina.gov.ar barra subsidios. Hace clic en el botón modificar solicitud y completa el formulario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 Amplio respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández tras el pedido de proscripción que realizó la Fiscalía. El fiscal Diego Luciani Pidió en el final de su alegato la pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El presidente Alberto Fernández expresó su solidaridad con la ex presidenta y compartió en sus redes de internet el comunicado oficial del gobierno en el que se condena la persecución judicial y mediática contra ella. El ministro de Economía, Sergio Massa, compartió el mensaje del presidente y agregó que el pedido del fiscal significa un peligroso antecedente para la política ya que es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cristina Fernández criticó que le hayan rechazado el pedido de ampliación de indagatoria y aseguró que eso confirma que no está ante un tribunal de la Constitución Nacional sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Anoche hubo manifestación de apoyo a la vicepresidenta frente a su casa en Buenos Aires donde también se concentraron grupos en su contra. La policía de la ciudad reprimió con gases al sector kirchnerista vamos a escuchar testimonios recogidos en el lugar por la FM Reconquista para nuestro noticiero ¿Por qué estás acá? Porque amo a Cristina ¿Por qué estás acá? Y venimos acá a sacarle la posa a Cristina, que no se sienta sola Mi nombre es Alfredo Tengo 59 años, soy maestro y en los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina, mi mujer es maestra y en eso durante esos 12 años nosotros dejamos de alquilar porque pudimos comprar un departamento. Teníamos un Falcon modelo 81 y pudimos comprar una Kangoo 2010. Nos pudimos ir de vacaciones en enero y nos podíamos ir de vacaciones en julio en los inviernos y nuestros dos hijos pudieron crecer bien y estudiar en escuela pública, tuvimos los 12 años más felices de nuestra vida, ningún amigo ni ningún pariente estuvo desocupado y todo eso se lo debemos a Cristina y por eso estoy acá, bancando los trapos con Cristina. Es una afrenta lo que están haciendo con Cristina, nuestros mejores 12 años de millones de personas fueron con esto y Cristina y por eso estamos viniendo a bancar a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vine en auto, un auto que compré en la década ganada. Así que vine autoconvocada, obviamente, porque Cristina es nuestro reaseguro de que la ampliación de derechos va a seguir y de que una patria grande es posible. No quieren personas que aseguren derechos para las mayorías. Es en toda la patria grande, no solo aquí. ¿Por qué venís? Porque me indigna la persecución política que hacen con Cristina. Eh, el manejo judicial este, en contra de ella, macrista, vendido y en contra del pueblo. Y porque Cristina es nuestra líder, es la mejor presidenta que tuvimos y, este, y tenemos mucha esperanza en ella y es la líder más grande, más clara, este, eh, que nos da ejemplo de todo. Voces de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández Anoche y en la madrugada frente a su casa Recordemos que el fiscal Diego Luciani Y el presidente del tribunal Rodrigo Jiménez Uriburu Jugaban al fútbol en la casa de Mauricio Macri junto a dirigentes de Juntos por el Cambio. Además, el otro fiscal, Sergio Mola, tenía visitas a la Casa Rosada en la presidencia de Macri. Y otro de los jueces, Jorge Gorini, se reunía con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. La vicepresidenta Cristina Fernández anunció que volverá a expresarse hoy a las 11 de la mañana por sus redes digitales para demostrar, dijo, por qué le prohíben hablar en el juicio. En Chubut se vivió una jornada de homenaje a los presos políticos fusilados en la masacre de Trelew hace 50 años. Por la tarde se realizó una movilización que finalizó en el viejo aeropuerto de Trelew, donde los militantes de las organizaciones revolucionarias debieron entregarse a las fuerzas represivas tras fugarse del penal de Rawson en 1972. Cada 22 de agosto, el pueblo de Trelew y Argentina Trae al presente la memoria de aquellos que desde la práctica fueron consecuentes con sus discursos, que pusieron el cuerpo hasta las últimas consecuencias. Quienes habitamos este presente tenemos la responsabilidad de recuperar sus experiencias y comprenderlas como parte de nuestra propia historia. Al mismo tiempo que construimos las herramientas que nos permitan transformar la sociedad de pobreza saqueo y explotación de personas y naturaleza en la que vivimos. Una de nuestras tareas es reivindicar a cada compañero caído, a cada compañera caída en la lucha por el socialismo. Reivindicar desde la acción, desde la resistencia activa, desde la no resignación, desde la convicción de vencer, es nuestra tarea histórica. Y más temprano, en el mismo lugar, el viejo aeropuerto, hoy Centro Cultural de la Memoria, había sido el primero de los actos por los 50 años de la masacre de Trelew. Allí, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, leyó un poema escrito por su hijo Alejandro, desaparecido en 1975. Vamos a escuchar el registro de nuestro compañero André Núñez, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, presente en Trelew. Y dice así, Alejandro... Trelew, no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo está armando. Estos gritos que sientes no son de llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando. Estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios. Trelew. Revolucionario, no ha sido aplastado Trelew, compañero, no ha sido olvidado treleu hasta la victoria siempre El pueblo está gritando Encontrarnos en Facebook facebook.com barra Farco Argentina El salario mínimo vital y móvil subirá un 21% en tres cuotas hasta noviembre. Así se definió en la reunión del Consejo del Salario. Con el acuerdo del gobierno, las cámaras empresarias y la CGT. La CTA de los trabajadores se abstuvo y la CTA autónoma votó en contra. En septiembre entonces el salario mínimo pasará de los actuales 47.850 pesos a 51.200. En octubre subirá a 54.550 y en noviembre pasará a 57.900 pesos. En noviembre se hará una nueva revisión. Con el 45% de aumento fijado en marzo, más el 21% fijado ayer, se suma un 66%, aunque desde los sindicatos prevén que la inflación anual no será menor al 80%. Vamos ahora a la Formosa porque allí hubo marcha de organizaciones sociales con apoyo de docentes que esta semana volverán al paro. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Nuevamente las organizaciones sociales salieron a las calles de Formosa para reclamar el envío de mercaderías, el rechazo de las auditorías a los beneficios sociales y exigiendo al Consejo Nacional del Salario que tenga en cuenta los puntos inflacionarios, ya que en esta movilización también se sumaron gremios docentes como docentes autoconvocados. Dialogamos con la referente del mismo, Mirka Fernández, y esto nos decía. Voy acompañando a las organizaciones sociales, este esta movilización surgió en un fin de semana el Consejo del Salario adelantó su reunión. Es importante saber por qué estamos acá y quién es el Consejo quiénes son el Consejo del Salario. Son los grandes empresarios, dirigentes, que no sólo ponen el valor, el precio de los productos en el mercado, sino también dicen cuánto debemos ganar. Por eso es importante ganar la calle, marcar la cancha de alguna manera nosotros los trabajadores, los pobres para marcar cierta presión y que lo que se decida, digamos, o por lo menos tengan un poquito de, de, de presión encima para mejorar el salario, digamos. Además, también confirmó un nuevo paro docente. Este, nosotros entendemos que nosotros debemos ganar la calle. De hecho, nosotros a este fin de semana, la semana pasada, estuvimos de consulta y el fin de semana estuvimos en la asamblea y nuevamente se definió 24 horas de paro docente este con movilización nuevamente desde Plaza de Mayo... Desplaza San Martín, perdón, el viernes a las nueve de la mañana. Usted, tengo entendido, la semana pasada presentó una nota pidiendo recomposición salarial al gobierno. Creo que coincidimos con ellos en el análisis y en, la, y en los reclamos, digamos. Así que creo que es el momento de empezar a comprometerse y ponerle, digamos, también el pie en la calle por, su, por sus afiliados. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. ahora vamos a San Juan porque allí familias que perdieron sus viviendas en el último terremoto quieren ser recibidas por el gobernador Sergio Uñac ante la falta de respuesta de sus funcionarios. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Vecinos de la localidad del Quinto Cuartel en el departamento de Posito que fueron convocados para una audiencia donde tratarían de darle solución al problema habitacional que vienen arrastrando desde el terremoto del 18 de enero del 2021 nuevamente fueron cancelados. Y así nos lo expresaba Javier Ruiz, uno de los voceros de los vecinos. Y acá nuevamente, ya viando, nos vamos mal, digamos, y vamos a llegar y a darle noticias malas, solamente a las demás familias que hay allá en el Chile. Eh, solamente en el IPD no nos quisieron tener hoy día. Eh, y bueno, peleando, peleando, conseguimos un una nueva audiencia pero para el 2 de septiembre y bueno, con las personas que hemos andado decidimos venir a la Casa de Gobierno porque anteriormente, cuando hicimos la marcha en el Centro Cívico, presenté un petitorio acá en Casa de Gobierno hemos venido eh, nos han atendido por decir que nos han atendido, pero el petitorio no está, no se ve que se lo ha ido el viento, de ayer no sé qué ha pasado y se lo han llevado Y bueno, y ahora no tenemos ningún comprobante, por decirte acá en Casa de Berra, que vamos a tener que volver a juntar a todas las familias, volver a escribir el nombre de ellos, el número de documento como yo no tenía, eh, para hacerle un poquito de negocio, para presentarles, a ver si podemos llegar a conseguir una audiencia con el gobernador. Son 45 familias que se autodenominan Vecinos Unidos por una Vivienda. Quienes hace más de un año y medio están reclamando y van a llegar a este próximo 2 de septiembre, pero esta vez, según lo expresado, no volverán sin una respuesta concreta. Ya, esto es, somos los títulos, el que nos tiene de un lado para el otro, nadie nos da solución, seguimos iguales, hay familias que ayer con el viviente Sombra, después con el sur, se les ha volado el techo los monos, sean sotos, yo no sé qué está esperando este gobierno, sinceramente, Eh, que hay una muerte no sé, no sé qué sinceramente están esperando porque esto ya lo no todavía ha llegado hace meses y no seguir todavía como estamos haciendo haciendo problemas por el sitio yo creo que la medida que vamos a tomar vamos a movilizar la calle del gobierno y creo que nos vamos a quedar digamos hasta que no nos den una solución ya definitiva porque no podemos dar de un lado para el otro que sí que se que no se atiende porque ya no en el sitio sinceramente ya no vamos a ir a perder tiempo porque Hernández ya no nos atiende. Sí. reportó para el Informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en el Departamento de Pocito, Provincia de San Juan. Uh, uh. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar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 Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar Primero la gente. Argentina Presidencia.